10 y 37 continuamos con el enredando las mañanas aquí en la provincia de Jujuy en una mañana bastante, bastante fría en la provincia de Jujuy pasamos, saludo a toda la gente que nos está escuchando eh, a la Pacho, que ella siempre me dice siempre eh, estoy escuchando si es verdad mando un mensajito Pacho nada mentira, acaba de escribir de que no está escuchando como siempre pasamos, estás por decir algo, que te veo como que no estaba que... por decir absolutamente nada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 colectivo radio así ah, es eh, ahora puedo decir lo que y quería dar eh, no eh, puede ser o está está muy bien eh, o es aceptable que se pueda confundir el, un apellido pero que en vez de al schuler le pongas al tu eh, es no solamente un error sino ve un desvarío político <risa> que Encima si el compañero <risa> te escucha te hace un, te hace un juicio por un... favor no se lo digan <risa> Este, bien. Decía que se acercan las fiestas, ¿se va vos te vas de vacaciones? ¿No te vas de vacaciones? No, no. Porque no da la guita para irse de vacaciones Exactamente. No. ¿Te vas a visitar a tu familia Bobby, te quedas en San Salvador? No, me voy a Buenos Aires, pero vuelvo para la fiesta. Ah, ¿Y si no consigo boleto porque hay paro de transporte y no sé si seguirá, eh me quedo allá. Seguramente estarás mandando mensajito a algún compañero de la red para que te haga un lugarcito en su casa, ¿no?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 ...colaboran o contribuyen con la trata de personas... ...con fin de deputación laboral... ...con fin de deputación sexual... ...y con el narcotráfico... entonces se lo expliqué el ejemplo como el kiosquito... ...un quiosquito que tenés cigarrillo, tenés chicle... ...tenés pastillas, tenés chocolate, tenés todo... ...bueno, eso funciona así... ...quien trae todo eso, trae... ...digamos, eh, a los trabajadores... ...y también la droga... ...entonces, esa es la, la impunidad... ...en donde estaban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 está, este, acreditó que fundieron cuatro empresas del servicio, que la empresa de servicio no puede fundirla, porque lo no que hacés es prestá servicio. O sea, ellos qué hacían, cómo era la la, la, la, la historia acá. Ellos, eh, Spofrug, les pagaba, un ejemplo, ¿no?, por trabajador, 20.000 pesos por mes, y ellos en realidad al trabajador le daban 7.000 pesos por mes. La diferencia se la hacían ellos. Pero no es que yo lo digo, está denunciado